Hola Pasaron dos minutos de la medianoche, eh, ya es lunes Tengo el retorno al red contraataco Sí, sí, está fuerte el retorno, hermoso este, Sí, esto es eh, Bomba de Potasio, los vamos a acompañar hasta la una eh, Flor Echeto y quien les habla, Pablo González En la prevención técnica hoy está Nicolás Mitton Muy buenas noches a todos Buenas noches Soy todos, perdón Hola a todos Hola a todos ¿Decimos la verdad o dejamos que la magia de la radio eh, genere una fantasía y endulzamos las palabras de manera tal que no parezca que esto no estaba tan poco preparado? ¿Qué hacemos? No, está preparado de una manera espontánea. Muy, muy heterodoxa, pero está preparado. Está de alguna manera preparado. Estamos con presencias en el estudio. Contamos con presencias en el estudio. Bueno, que están tecleando muy fuerte. Muy, además. muy fuerte. Dejamos sonar un poco más la, el tema de apertura y ya enseguida volvemos. Vamos. Sí. Vamos a darle comienzo Hoy tenemos no solo una presencia invitada, sino tres ¿Para qué invitar a una persona cuando puedes invitar tres juntas? Dos de ellas eh, ya han venido a este programa Ya han eh, tocado su música acá y nos han complacido con muy lindas canciones Una de ellas, no, falta, falta un ratito, eh, amiguito Falta un ratito eh, Sí, pero tres músicos Son las personas con las que vamos a contar hoy como compañía. Eh, ¿Decimos vías de comunicación para aquellos que tengan interés momento, en comunicarse? Sí. Tenemos un Facebook que se llama Bomba de Potasio. Nos pueden buscar por ahí y ya enterarse de quiénes son las personas que están acá. También hay un Twitter que solo lo usa nuestra amiga Manol Bomba de Potasio también, un saludo grande que está trabajando hasta ahora. Y... Tenemos teléfonos también, 4798-9454, 4793-3510. Les recordamos que si están en la región metropolitana norte del Gran Buenos Aires pueden escuchar esta radioemisora llamada Fénix, sintonizando el 100.3 MHz del dial, de lo contrario en fmfénix.com.ar O en TuneIn Radio. TuneIn Radio. Bueno, no hay un motivo en realidad para hacer lo que hicimos. No hay motivo real para el programa que ten tenemos hoy preparado. ¿Quién necesita motivos cuando se tiene heroína, no? Como decía Renton en Train Potting. <risas> Exactamente. Eh, no tenemos heroína igual, sí. Tenemos... No, está bien. No tenemos heroína metafórica por ahí. Esa. Era heroína simbólica. Eh, vamos a hacer un corte musical mientras acomodamos todo esto y damos comienzo con la primera entrevista. Vamos <risas> a las personas acá sí. en Tetris Humano. De músicos. Vamos a escuchar Pavement con Speed on a Stranger. See? Lo seguimos en bomba de potasio Ya podemos decir a quienes tenemos en el estudio, ¿no? Sí. Podemos debilar el misterio, ¿no? Sí, podemos decir que quienes nos acompañan hoy son JFK, Fran Canela y Mermelada de Morcilla eh, Van a estar haciendo un par de canciones, cada uno, una cada uno Depende de lo que dé el tiempo Y vamos a estar charlando un ratito Un poco respondiendo a, al día de la fecha La Llega del Hombre a la Luna, claramente. Claro, exacto. Eh, rememoramos aquel día de 1969 en el que Neil Armstrong por primera vez pisaba eh, cielo lunar. ¿Cielo lunar? Suelo lunar. Suelo. Y por única vez, porque después no lo volvió a hacer. Alunizaba. Alunizaba, tal cual. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran pedazo. Yo fantaseaba con trabajar en la NASA en algún momento. En serio, ¿De chiquito. Eh, ¿Es genuino lo que estás diciendo? En serio, en serio, en serio. En el colegio había de ciencias naturales con... bueno, me dicen que no se me bien. Vamos a empezar. Ahora vamos o... a poner el otro. Radio verdad. Ay, Ay, a ver, a ver acá. Hola. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se, este sí. se escucha bien. Bueno, eh, yo fantaseaba eh, con trabajar en la NASA, en serio, eh en la clase de ciencias naturales de inglés eh, había como cierto se ¿sí? carteo quizás. Ah, ibas a un colegio bilingüe. Y bilingüe, pero se Carteaba, se decía ahí, ¿no? eh, la profesora con gente de la NASA y le enviaban... No, de la librería. Y, se, y le enviaban como folletos y demás cosas. Eh, yo en el Instituto de Inglés en el que estudié inglés sí. justamente también mandé una carta a la NASA y me volvieron una carta con un paquete, un sobre, con un montón de fotos de... Bueno, DNA. eso, eso, eso sí. le mandaron. Dear source from NASA. Y, y mandaron la unas cosas que me recontraflasharon, pero después para... Me di cuenta que para estudiar en la Bueno, esta es mucho... preciosa voz que están escuchando contar este relato lunar es eh, JFK. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien. JFK no es otro que Juan Francisco Ragio, eh, colega de la radio emisora. Sí. Eh, todos los sábados a las 19 ustedes pueden escuchar Groncho, el programa que vos mejor que bien sabés hacer. Mm, con Andrea Yoya Macán y el señor Chano. Pero hoy no estás en calidad de locutor ni de no, no, persona de radio, sino de músico. sí. Ayer toqué a la noche y oiga, vengo a tocar acá un temita. Supuestamente, onda, va, va, un temita me dijeron. ¿Qué onda lo de ayer? ¿Qué onda lo de ayer? Eh, estuvo bueno, estuvo muy bueno, la verdad. ¿Dónde con... tocaste ayer? En San Telmo, ¿Tocamos? en Bar ah, 71. Estados Unidos, 671. No, no, no no sé si era 671. Sí, sí, sí, sí no, no, sí. sí no, Eso. A unas cuadras de donde era cemento, mirá. Ah, mira, ¿en serio? No. Eh, pero sí, en un momento se cortó la luz. Dije, bueno, creo que no voy a tocar. Esto pero, en la NASA no pasa, ¿eh? No, en la si NASA. Si hubieras no. elegido el camino de la NASA te iba mejor. Claro, no, no, no. El Apolo 11, si se cortaba la luz, no salía. Sí. No. no, bueno. Eh, pero eh, después volvió la luz y toqué. Así que toqué seis temitas míos. Quería hacer un cover, pero estaba medio corto de tiempo, entonces dije, bueno, voy con seis temas míos. El cover. Mira, me mi tipo por Y vas a estar tocando prontamente, ¿no? En agosto. Es que vas a estar tocando Voy a tocar en agosto en un cumpleaños en, en Club Maipú. Eh, por la zona de Puente Savera Por la zona de Puente Puentes ¿no? Es como un misterio dónde está Club Maipú. Es Maipú al 300. Era un misterio. No, no, <risa> no es ahí. No es al 300, sí, no. Sí, no. Ahí sí. tenemos <risa> un intruso ahí eh, que se mete acá también. Sí, que tiene el ringtone de los Power Rangers. Uh -huh. También. Eh, pero no, no. No, no, sí, sí. Eh, voy a estar tocando por Club Maipú. En. Cre, más tirando a finales de agosto en Warhol. Y voy a hacer una mini fechita en. El Abasto. El primero o el 8 de septiembre. No está más destacar que te vas a presentar con banda. Mm. Eh, en Club Maipú, ¿no? En Club y Maipú y en Warhol. Y en Warhol. Y después lo otro va a ser en tu faceta más solista. Más solista. Con la Tres guitarrita. canciones, por eso te digo mini set, porque va a ser. En, va, si sí, frecuentan por el abasto, hay un centro cultural, ¿cómo se llama? Ahí le pregunto, ¿dónde tocaron? ¿Con una borcilla? El comentillo cultural. El comentillo cultural hace un... Esto es medio informal, pero el comentillo cultural hace como un ciclo de los martes, que es martes rueda, que tocan nueve cantautores, un, tres canciones. Bueno. Entonces ahí voy a, voy a participar yo con tres canciones de JFK. ¿Y hoy qué vas a tocar acá, ahora? Eh, lo... La guitarrita. Sí, el tema que la te guitarrita. Es... No, no, no. Todo lo que significa decir la verdad. Bueno, el aire es todo tuyo. JFK en el aire no, no, de no, FM sí, sí, Fénix. Sí, no, no. Le está Esto... haciendo bullying radial, sí. mi, eh, mi compañero. Pasan muchas cosas. Es todo muy informal. Pasado informal. Cuando quieras. Adelante, el aire es todo tuyo. Los días intensos, la mañana irregular, mejores momentos o la angustia existencial. Todo lo que significa decir la verdad. El caos interno, pensamiento pendular, de histeria moderna Y todo lo que puede pasar, entre ruinas debería quedar Si acá estoy yo, mirando allá, buscando las palabras ze ziet zo slecht ten gaudita, narcótica arrogantie. Ik heb nooit meer te zien. Ik heb nooit meer te denken. Ik heb nooit meer te Ik O mirar otro lugar, todo lo que significa ser real. El caos interno o pensamiento pendular, sería modernar y todo lo que puede pasar entre ruinas debería quedar. Yo, mirando allá, buscando las palabras Si así sus voos, tan caudica, narcótica, arrogancia Si te estoy yo, queriendo te callar, callar, callar Por más triste es que me parezcan los aplausos en radio cuando son un poco más de tres personas, da. Sí, te voy a empezar a aplaudir y dije, bueno, sigamos en esta. Qué lindo, JFK. Qué lindo. Muchas gracias por invitarme, en serio. No, gracias a vos por venir. Eh, ¿Hacemos así, tipo, uno tras otro? ¿Tipo consultorio de médico? Tipo consultorio del médico. Bueno, sí, anunciábamos hace un rato que íbamos a tener eh, a tres invitados y los estamos teniendo para aquellos que recién sintonicen. Esto es Bomba de Potasio. Nos escuchan en 100.3 MHz de Fm Fénix o en fmfenix.com.ar. Ya estaba ubicado en la silla... Eh, Mermelada de morcilla. Mermelada de morcilla, sí. Sí, porque llamamos su nombre... y Pasó al frente. ¿Cómo estás, Mermelada? Bien, ¿ustedes? Bien, muy hace bien. Hace un montón que no venís. Porque no es lo habitual además que venga está bien. Viniste una única vez con excepción de esta. Lo quería la segunda reproche, visita. eso. Pero no quise. Salió muy mal. Me pasa veces eh, que salgo. Pablo sal... habla de, de, de, de pitos y vos reprochas cosas. Yo uh. cuando hablé de pitos. Al principio bueno todo vamos a todo esto. a, acomodar. a todo esto. A acomodemos todo esto, esto. esto. Sí estaba hablando del pene. Y vos me haces una escenita. Eh, no, no quise. Hago un paréntesis que es un poco extraño, pero es para saludar a una persona ahora sí en el aire. Eh, la persona con la que inicié mi camino radial, Pancho Puliese. Gracias. Un socorrista de la vida. Un ¿no? socorrista de la vida. Yo eh, me refería. Fuiste el primer invitado del programa. ¿Sí? Eso se fue sí. bastante para ¿No mí. fue él? No. ¿No? Vos viniste antes. Eh, no. ¿Me <risa> encantas, mermelada? En tocando. bocha de cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, est estás haciendo un ciclo todos los viernes en, en Club, Club Maipú. Maipú. sí. Ya va por la segunda, no, la tercera, la tercera fecha. Y este viernes se va a dar la cuarta. Toca Fran Canela el viernes que viene. Bien, buenísimo. Y Elena Sinache, una banda de chicas. Y chicos, pero chicas. Comenta un poco al respecto. ¿De Elena Sinache? No, de sí, todo, del ciclo. ciclo. De... Ah, el ciclo. No, cinco fechas en Club Maipú. Verme amigos. Eh, está buenísimo, venga. Maipú al... Eh... La dirección es 300 menos 16. Ah, linda manera de dar la Dos, dirección, me gustó. 200, Encriptada. Ay, no puedo. Ir. No me sale. No puedo. La menor, ¿No le sale restar? No. no. Resta de 100 a ya 0, saqué, de 7 en 7. No sé dónde es, eh. No lo voy a decir. Ah, al 18. Bueno, no. eh, escúchame. Eh... ¿Estás tocando ahí solo? ¿Vas a estar tocando con los chinga eh, más adelante? En, en agosto, en agosto hay un montón de fechas. Falta ocho, parece. Se vienen cosas con los chinga también. Sí, Ajá. se viene... Ah, Ajá. Misterio. Ajá. misterio. El sábado que viene tocamos con Vestigios, que es la banda de Toco la Batería, uh -huh. en, eh, en Parque Saavedra, en el, en el Día Sin Tiempo, que es algo super hippie, hippie super, algo hippie que um, hay un día para los mayas que no tiene, no sé qué. ¿Es que no hay tiempo? Sí, tocamos ahí. Venga, va a estar buenísimo Es el día que no le calcularon en el calendario gregoriano El, eh, tipo, el, año, el día del, del año bisiesto No, no sé, no tengo idea, estoy metiendo Sí, el año que viene es bisiesto Guau. ¿En serio? Sí Mira, mm. Conozco una persona que cumple sí. años un, un 29 venido, de febrero Sí Qué Pipa Casetari. ¿En serio? Sí eh, ¿Qué vas a tocar ahora? ¿Qué querés que toques? Uno lindo, uno de los que están buenos Rapidito, bájame la manito, me hago cara triste, me ramo el costadito, papeo la cabeza, venga rapidito, no caude la primera, no hago nada nuevo, quizá nada. Paga je Y te paga mejor Toco todo roto, todo rapidito Bájame ese tonito que yo soy tu madre Hago cara triste, me rapo el costadito las tazas son Pasó Mermelada de Morcilla por el aire de FM Fénix Estás escuchando Bomba de Potasio Estamos haciendo un programa especial de Bomba de Potasio Especial Día del Amigo Especial Día del Amigo, Especial Hombre, hombre llegando a la Luna sí, bueno, eso. Especial en fin. Hombre Llegando a la FM Fénix sí, A tocar eh, la guitarrita Hombre, el que está sentado ahora en la silla que está frente al micrófono Donde ya han pasado JFK y Mermelada de Morcilla Y su guitarra tiene como un cartelito que dice guitarra Para no olvidarse no. Para, para los despistados. Para los despistados. Buenas noches, Fran Canela. Buenas noches, Pablo González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te encuentras tú? Ah, pero divino. Divino, realmente. Sí, sí. Eso sí. Contanos, contanos de tu actualidad <risa> musical. ¿Estás Bien. grabando? Como, sí, sí. Estamos, estamos grabando fuerte. Estamos <risa> hablando de Atreyu. De Atreyu, sí. De los Atreyus. Hace un par de emisiones estaban por empezar a grabar. Hace un par de emisiones. Cuando misiones, estuviste acá. Sí. Faltaba... Eh, un, muy pocos días para empezar a grabar Tres días exactamente Y se hizo definitivamente no, no, no. Se metieron todas las baterías Se metieron todos los bajos Y ayer terminamos de meter todas las guitarras acústicas y criollas Así que ya falta poco ¿no ¿Qué, qué, qué falta? Y faltan todas las eléctricas de Juli eh, Faltan las voces Faltan todos los coros. ¿En ¿Qué? términos de tiempo tenés una vaga idea, más o menos? ¿De cuándo? Más o menos, pero igual es la pregunta? ¿De cuándo la vamos a presentar o cuándo lo terminamos de grabar? No, ¿cuándo se termina? La ¿Cuándo se me imagino que falta. Falta, sí. ¿Cuándo se termina de grabar? Y yo espero que para mediados de septiembre, fines de septiembre, ya esté todo grabado. Si todo sale bien, ¿no? Que siempre todo puede salir mal, pero si todo sale bien. Esa es, ese es el estimativo. Ese es el estimativo. Esa es la meta que antes de fines de septiembre esté. ¿Y en cuestión de presentaciones eh, tuyas y de Atreyu? Eh, los Atreyu seguro vamos a tocar con Mermelada del Espacio. Y los chingaputos. Y los chingaputos, sí. No, no, sí, sí, sí, no, no, sí, sí. No, está... Exactamente, no, está buenísimo, sí, está, pero el baño. Eh. <risa> eh, vamos a tocar con Mermelada del Espacio el 9 de octubre en el conventillo cultural. Eh, el ya nombrado cometido es un lugar que está muy bueno y además el 9 de octubre es mi cumpleaños. ¿Cómo está facturando el momentillo? Sí, nos <risa> estamos dando de comer. Eh, es mi cumpleaños, así que no nada. vamos a romper todo. 42, ya. ¿no? 30 y 33. <risa> 30 y Casi 30. vale. <risa> y ya estamos rondando los 30, pero faltan todavía. Estamos grandes. Parece joda, pero sí. Me salió una cana en la barba, me la vi el otro día. Yo tengo bocha de canas, boludo. ¿Viste? Pero bocha, ¿eh? Es algo que empieza a pasar, evidentemente. Y sí, en algún momento empiezo a sudar. Bueno, dicen que. Dicen no, no, sí, sí. JFJ también tiene canas, ¿eh? Tengo una cana en el bigote, una. Sí, una sola cana en el bigote, sí. sí, no, no, sí, sí y me no. imagino que también habrá otras presentaciones en el transcurso del año. Hay un par a para confirmar, a seguro el viernes ya lo dijo Bruni, voy a tocar en el ciclo de él. Después, en el cumpleaños en el que va a tocar Juan Francisco JFK, también voy a tocar. Eh, algo más va a terminar saliendo, siempre termina saliendo algo más. Una pregunta que quería hacerte. Sí. Se habló de, en la última vez que estuviste acá presente, hablaste de grabar a los solistas. Sí, se habló de grabar a los solistas, hemos hablado de eso. Eh, eh, eh, ahora que está un poco más encaminada a la grabación del disco Atreyu, me puse a, a, a diagramar un poco lo que va a ser el proceso de eso. Eh, está, está toda la lista de temas, está más o menos la gente con la que lo voy a hacer. Eh, es, en, es encaminarlo, digamos, pero quiero cerrar un poco esto. Que, que todo lo que tenga que ser grabado esté y que ya estemos en una instancia de mezcla más relajada. Ansiedad, ¿no? ¿Para qué correr, no? Si podemos Pero no te da volando. como una cosa de Uh, ya quiero tener el disco Sí, obviamente <risa> Obviamente Pensá que el disco de Atribu Lo empezamos a grabar A maquetear el año pasado En junio del año pasado Ya lo necesito Claro Como oh, estaría bueno cerrarlo Pero bueno Va a estar bueno Así que Más vale que tarde ¿Qué vas a tocar? No Ahora. tengo ni idea <risa> Realmente eh... Acá te van a sugerir una eh... ¿Qué? <música> ah, eh. No, sabes qué voy a hacer? Me... <Esa. risa> bueno, estamos tratando de deliberar cuál es la canción que va a tocar Fran Canela no? ahora ¿Es? Yo tengo es una pregunta muy tonta sí. mientras Sí. Qué... Tienes una foto puesta ahí en la guitarra? Sí, sí ¿De qué es la foto? En... ¿Quién es? ¿Es? es? mi hermanito es Walter Bulasio <risa> <risa> <risa> <risa> Es mi hermanito, Walter Bulasio Es de mi hermanito en la acústica tengo a mi hermanito y en la criolla bueno, ya tengo a mi hermanito. Mira qué bien. Hay que tener, cada uno tiene sus santos, ¿no? Eh, bueno, ese, ¿te, has, ¿te has decidido? Es? Bueno, yo pensaba bajar un toque, estábamos todos muy <risa> arriba, pero bueno, vamos a subir. Eh, se llama Moebius. Sí. ja ja Canela por el aire de bomba de potasio seguimos aquí en FM Fenix 100.3 MHz en este especialísimo programa sí. hacemos una pausa musical grabada sí, sí. y retornamos vamos a escuchar a los Rolling Stones haciendo Mixed Emotions en bomba de potasio explotó una banana ah, explotó la bomba de potasio ahí es el programa que va a la noche pero te cambia todas las mañanas oh sí eh... uh, esa silla radio verdad Comenzaba literalmente la semana con nosotros aquí en FM Fénix. Eh, estamos con la visita de JFK, Fran Canela y Mermelada de Morcilla. Ya han tocado una canción cada uno y estuvieron contándonos más o menos en qué andan últimamente con respecto a lo musical. Eh, ¿No se ha comunicado nadie con el programa? No. Nadie, nadie. Nadie, nadie ha entrado en el Facebook ni Yo en sé el que Twitter. Una está escuchando? Bueno, el saludo. Nadie para le él. hizo saber de manera. Es que por las redes sociales, pero bueno. en tu casa? No, sí, eso además. es cierto. Gracias por ti, yo me le... como que la mitad. Chicos, controense un poquito. El 90% de las personas que escuchan este programa Trae suerte. está festejando el día del amigo en este momento y <risa> no está escuchando. Exactamente. Bueno, y nosotros también estamos festejando, así que poco nos importa que no se esté escuchando nadie. Lo mismo da, ¿no? Si sí, estaban escuchando fue. a alguien. Lo importante es que estamos acá congregados y que seguiremos escuchando música mm. a vivo. Me molesta decir eso, viste que es como un latillo que. Eso de a vivo, como decirlo en portugués. No sé por qué lo adopté. Perdón. Pues el porfito para eso. Fuiste vos solito, ¿eh? La linda, la linda. Sí. Yo digo en vivo siempre, no digo a vivo. Fíjate. Me Nada. fijo. Me fijo. En vivo vamos a escuchar entonces ahora una canción eh, hecha por Mermelada Morcilla de Franca Nera, dúo ¿Esto es cierto lo que estoy diciendo? Exactamente. ¿Sabemos cómo se llama la canción? No sabemos cómo sí, se llama la canción. Me encanta. Sí, Cuando ustedes deseen el aire, el aire es todo suyo. Es en sigo sin saber valorarme Het En al Y me olvidé, se llama esa canción que acaban de ejecutar tan magistralmente, Mermelada de Mursilla y Francalea. Un tema tuyo, Merma. Sí. Este, este lo hacías con vestigio. Eh, lo intentamos, sí. sí. Eh, reiteramos entonces: Vestigio se va a estar presentando cuando? Eh, el sábado 25 en el Parque Saavedra del barrio de Saavedra. Claro. A las 3 de la tarde, junto a los camarones del Aljibe y al andar. Bien, es grande el parque saber, así que si es llegan. Es en el centro. ¿Es en el medio? Sí. Joya, la buenísimo. la casita. Perfecto. Eh, no sé cuánto tiempo disponemos. A, eh, ¿Podríamos hacer un tema, dos temas más? Sí, para mí sí, tranquilamente. Para mí sí. Eh, JFK, sería fantástico que tocaras eh, un tema más de los tuyos, que tan bonitos son. Y reiteramos que te vas a estar presentando ¿cuándo? Ajá. Hoy eso es un bache radial. Eh, el 15 de agosto, creo. El 15 de agosto es el 15 de agosto. 15 de agosto en Club Maipú, uh -huh. Maipú del 300. Menos, 16. Menos 18. Sí, bueno. 16. Eh, 284. Pues, finales de agosto también. Yo tengo una duda existencial. ¿Finales de agosto? Guarda con el mic, eh. Sí. Uy, <risa> <risa> me, me está apuntando para un lado dudoso, ¿no? Eh, ¿Fines de agosto es la fecha en Warhol? Sí. ¿Fines de agosto? El ciclo Cló. Eh, por ahora no tenés nada grabado, o sea que si la gente quiere escucharte únicamente tiene la oportunidad de hacerlo en tus presentaciones en vivo. Eh, hay un video grabado de diciembre. Un tema que tocar De podía la canción de tocar... diciembre, no el mes de sí, diciembre. Sí. Un sí, tema que voy a tocar siempre, ahora, que claro, favor. sí. Eh, que lo grabé una vez en la casa del de señor Mermelada de Morcilla. Para publicitar la primera fecha que toqué con él, creo. Ah, sí, de promoción sí, de, sí, un, de una fecha. Así que si quieren escuchar Diciembre, está ahí un poquito más flaquito que ahora. Pero, <risa> sí. estás sí. muy lindo igual, ¿eh? Ay, gracias. siempre fuiste el <risa> Esta panza, es de birra. ¿Vas eh, a tocar Diciembre, entonces? Toco Diciembre. Bien, vamos a escuchar Diciembre por IDJFK y después vamos a un cierre a gente. Pertenecer, Eso indica el esquema. El suelo no siento y el sol incinerar. Sale sobre el mar y las olas encierran desesperación y una noche eterna. Salen sobre la arena, vestigios de amanecer, personas en formas ajenas y esos ojos que no ven, sur o el norte no me importa, pues si es por siempre, será lo que deba hacer. Wees se bang. será cierto que Wees niet bang. Wees niet bang. Wees niet bang. que se fueron brindemos por lo que no Brindemos por aquellos besos, brindemos porque nada es Seamos todo lo que fuimos, seamos todavía más Seamos toda esa locura y esa forma de pensar Será lo que va en los días que se extiende. Será cierto que... Día del amigo, este tema. Un beso para mis amigos. Gracias. El abrazo, el saludo para todos los amigos de Jack. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos regalado tan bellísima canción en esta tan bellísima versión que has hecho. Realmente. Eh, bueno, queda reiterar eh, lo tuyo nuevamente. Eh, eh, adelante. El, el viernes. Que no sé si te, te, no estés escuchando. escuchando. No. El viernes que viene en el siglo de mermelada del espacio. Dijimos en Gloomy Maipú que era? ¿Cuánto? 300 menos 16. Dividido 4. Dividido 32. Bien, eh, si, si realmente quieren saberlo, entran al Facebook de Mermelada de Morcilla por mensaje de privado, se les provee la información. Sí. Y dicho sea de paso, aprovecho para decir que ahí pueden encontrar más data de Mermelada de Morcilla, claro que, sí. claro que sí. Hay videitos también en YouTube de Mermelada de Morcilla uh -huh. y pueden encontrar lo tuyo en eh, no, atrevio.bandcamp.com No, oh. Atreyu.bancam. Todo punto. Sí. Todo punto. mira, acá Y eh. está, sí, está el otro que es francanela.bancam.com, que no lo muestro tanto, pero está. Ahí no hay si tantas actualizaciones escuchar. de fechas, igual eso más desde tu Facebook personal sí, que francanela. Facebook personal hay varias actualizaciones de fechas. Y si no, después está, así que me agarró. Es, es el vino. Es el vino. <risa> ¿Realmente te llamás francanela vos? Claro, ¿qué te pensás? ¿Qué, qué pregunta es esa? Eh, Es de hora de aventura, ya lo hablamos. Es, de hora, es un personaje de hora de sí, aventura. Por sí, por ¿Sí? favor. ¿No sabías? ¿Eh? No. Yo salí de hora de aventura. No ¿Ah? Era amigo de Friend. <risa> sí. sí. Eh, y después está el Facebook de Atrevio y ahí también vamos a subir cosas. Bien, nos estamos ya casi yendo, queda poquito tiempo de programa y tienen algo preparado para hacer eh, los tres juntos. Sí. Un... ¿Esto está preparado para los tres juntos? Sí, ponele. No eh, sé si está preparado. No, no, no, no está preparado, pero, pero, pero está pensado igual. Pero hay predisposición de hacerlo. Sí, a ver, sí, Apareció el letra de una canción acá. Me entusiasmé con que te. Te a pedir ya acá. que van a ser tres cantando que te alejes un poquitín ¿Listó? para que no haya saturación y esas cosas. ¿De radio Verdad. La, la eh, silla. Bueno. Suena adelante. la sillita, ¿eh? Suena la <ríe> silla, ocho. el re. Y después tiene sí en un momento. Yo siempre lo toco mal. en amanecer y vuelvas a tu vida habitual debes comprender que entre los dos todo ha sido puro y natural Ha sido mía, solo una vez dulce mía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas, luego te levantas y te va. Te sta esperando como siempre. luces tu sonrisa más normal, blanca pero fría como nieve. Nada de Morcilla, Fran Canela y JFK han pasado por Bomba de Potasio y nos vamos. Rolala cuando quieras el tema de cierre, Nico. Muchas gracias, Nicolás Mitton, por la operación técnica de tan magistral eficacia realmente. Sí, gracias, sos muy amable. Flor Echeto y Pablo González hemos conducido este programa. ¿Conducido? Sí, conducido. Conducido. ¿Conducido este programa? ¿Condujimos este programa? Y fue no sé. musicalizado colectivamente. Sí. Me gusta, empezamos con Payment Terminamos con un cover de Ricky Martin Nos encontraremos ¿En el lunes Que viene a las 0 horas Aquí por FM Phoenix Para otro Bomba de Potasio Chao. When I not getting into your heart, baby Don't you forget about me FMG. ¿Es ¿Es palabras? Bueno, y de lunes a